Nunca te despides, ya cuando te marchas. Dices que yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo Nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos. Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo busco y como me fascinas Cada vez que sonríes me robas la vida, quiero que seas mía